ratones de biblioteca que se revolucionan, se agitan y desprenden todo su conocimiento para su bien y el bien de los demás. Revolucioner Podcast. El mundo según un nerd. Revolucioner Podcast. de duda alguna distintos personajes marcan la historia más aún conjuntos de ellos lo hicieron los hippies en su momento posteriormente los punks y ahora en Chile podemos ver a los pokémones marcando un hito dentro de la historia pero vamos al lado B el personaje que si bien no marcan una connotación mediática impresionante como los grupos antes mencionados marcan una presencia en la vida de muchas personas este es el inicio de Revolución Nerd Podcast el nerd es un estereotipo que representa a una persona muy inteligente apasionada por el conocimiento y que suele ser generalmente asociado a una personalidad socialmente torpe y aislada del entorno que lo rodea. El nerd es un personaje tipo muy usado en la ficción, especialmente en la estadounidense. Aunque se asocia la palabra nerd con inteligencia en todos los ámbitos, el nerd solo entiende en profundidad un área específica. Es posible corroborar que la mayoría de las personas consideradas nerds rara vez poseen altas calificaciones en varias materias, si no solo en algunas. En la actualidad, el término se refiere igualmente a una persona socialmente normal que presenta un gran conocimiento sobre un tema no denominado por el común de las personas. Muchas características atribuidas a cierto tipo de nerd más retraído y que predomina como estereotipo suelen ir unidas en algunos tipos de casos con el síndrome de Asperger el término nerd se empezó a usar en los 70 inspirado por el filósofo Timothy Charles Paul que usó la palabra para describir un estereotipo de persona inteligente con malas habilidades sociales suele ser objeto de burlas en los años 1990 el término nerd desarrolló connotaciones positivas dentro de las esferas sociales conectadas con los ordenadores e internet entre otros campos en este contexto NERD define a personas expertas en cuestiones técnicas que están orgullosos de ello ya que su condición puede potenciar su éxito en el estudio informático científico, cultural y artístico como podemos escucharte y analizar nos damos cuenta, cuenta que, que el nerd, nerd si bien es un personaje apasionado por cosas positivas también es lo que pretende proyectar las cosas positivas que atrae hacia sí o que quiere conseguir son su bandera de lucha por lo cual no lo puede seguir pero hay similitudes con otros grupos por ejemplo los Jigs son más introvertidos, más introvertidos. entonces que de vida como en su forma de ser y son más asociados a, a temas como ciencia ficción y tecnología eh, en, en varios país, países en los países, país, hay país, hay países hay otros términos que son la equivalencia al mer por, por ejemplo en Argentina usa traga en, en Bolivia, Bolivia corcho en Chile el famoso elmer. perno Pero también se les llama friki... ...pero cabe destacar que el friki es... ...otro... ...otro tipo de... ...personaje... ...sin duda los nerds... ...han marcado... ...la historia... ...y la seguirán marcando... ...por ejemplo... Si en este momento... ...tú escuchas este podcast... ...en un computador... ...con el sistema operativo Windows... Summer Producto de nerd, Bill Gates así como este y muchos otros ejemplos los nerds habitan en el mundo y como tales ellos tienen su forma de ver el mundo su forma de enfrentar los problemas para eso se ha creado Revolutioner Podcast con el fin de mostrar al mundo el punto de vista de un nerd